La adaptación fue buena porque el, eh, se juega un baje bastante similar al de, al de Argentina aunque quizás eh, un poquito más rápido y, y con más posiciones eh, pero en definitiva es, es bastante similar eh, el equipo nuestro arrancó medio mal a los tumbazos pero bueno, de esos, de esos juegos eh, muchos fueron contra, contra equipos que son realmente superiores a nosotros y y de todas formas de una buena imagen, eh, el tema es que cuando hay, hay que jugar tuvimos juegos contra, contra equipos que están por pelear en la zona nuestra más o menos que de, de mitad de tabla para abajo, eh, han hecho las cosas mejor que nosotros y, y si bien hemos hecho buenos juegos no, no ha alcanzado eh, está claro que es una, es una liga muy, muy competitiva, eh, el equipo es es recién ascendido, pero bueno, tiene un poco de historia en la liga y, y se acomodaron como pudieron para, para poder empezar a hacer eh, eh, un buen papel en esta temporada. Sabíamos que, que iba a estar eh, súper difícil, pero, pero bueno, estamos entrenando y trabajando para poder revertir eh, un poquito eh, esta situación. Eh, la, la idea es, es obviamente salir de, de los puestos del, del fondo y y conscientes de que haciendo el trabajo cada uno lo suyo se, puede, se pueden obtener mejores resultados que lo que hemos eh, tenido hasta ahora. Eh, pero bueno, es, es cuestión de seguir eh, entrenando y, y ajustándonos bien al, al, a lo que quiere el técnico y a lo que puede hacer eh, cada uno. Eh, en lo personal, eh, qué sé yo hacía, hacía un tiempo que, que quería salir de, de Argentina, pero, pero no podía. Eh, pero no, eh, estar arrepentido de no haberlo hecho antes, no, porque por diferentes cuestiones eh, tuve que hacer eh, temporada ya, lesiones, y, y eh, el tiempo que estuve en Peñarol creo que, que fue un, un desafío muy bueno, entonces eh, lo disfruté mucho, pero, pero bueno, hoy estoy enfocado, se pudo dar la, la posibilidad de haber, de haber salido en este momento, eh, era algo que quería yo también para cambiar un poco de aire, eh, así que se dio todo de medio sobre, sobre la marcha con el campeonato ya empezado cuando llegué acá, pero, pero bueno contento porque, porque se pudo dar eh, respecto a los, a los demás argentinos que están acá, creo que eh, el único caso que fue por, por, una, por una cuestión de, de necesidad en un principio, creo que fue lo de, lo de Enzo caferata que, que hace ya unos cuantos años que está acá eh, creo que él se había quedado sin equipo en en Argentina, entonces eh, buscó nuevos horizontes y lo encontró acá y, y se adaptó de la mejor manera, hoy está en un, en un muy buen equipo y, y ha tenido buenas temporadas eh, lo de Enzo, Ruiz y, y Franco Balbi creo que es, es un crecimiento personal que ellos han tenido eh, teniendo muy buenas temporadas en Argentina eh, el caso de Franco en lo personal eh, los últimos años han sido excelentes pese a que eh, no, no pudo por ahí reflejarlo con su equipo la última temporada pero, pero bueno, tanto él como, como Enzo Ruiz son eh, jugadores excelentes que, que hoy en día apostaron eh, a, a dar un paso, un saltito de, quizá de calidad de probar en otra liga y, y lo están haciendo realmente muy bien cada uno con, con sus realidades, con sus equipos pero, pero creo que individualmente están, están teniendo ambos eh, buenas temporadas eh, Respecto al, a, a lo que se piensa acá del, del, del base argentino, es, es seguro. Yo charlaba con, con Franco y, y más para él que, que lo, lo vive muy en carne propia, en propia por estar en, justamente en Flamengo, ser, ser un base eh, extranjero, ser base inicial. Eh, entonces eh, creo que él lo está sintiendo más que el resto de nosotros, pero pero por lo que han, han comentado se le se está muy bien visto el vasque nuestro de, de Argentina, entonces eh, nos respetan mucho eh, y al momento de que hemos llegado, por lo menos a mí acá en, en San José, me han me han recibido de la mejor manera. He podido hacer las cosas relativamente bien, así que eh, todo ayudó para, para que el recibimiento sea, sea un poquito mejor de, de lo esperado, y, y por ser mi primera experiencia como Como extranjero en un lugar nuevo, en un país nuevo, eh, creo que es, que es fundamental haber tenido un arranque así. Eh, solamente queda, queda poder revertir un poquito la situación. No es, no es, eh, no es caótico ni, ni nada por el estilo, porque, porque el equipo sabe, la gente sabe el, el trabajo que estamos haciendo. Entonces, eh, es cuestión de, de estar un poquito más enfocados en, en momentos cruciales y y mantener la, la concentración durante todo el juego para poder, en esos momentos finales, eh, traernos los juegos para casa.